MUNDOFONÍAS dofonías oh, oh, Pourquoi ne sait jamais laisser enchaîner oh, oh ne saura jamais ce qu'est la liberté Liberté. Moi je le connais, je suis un évadé. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Aquí empezamos un nuevo programa que hacemos desde Madrid: Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a lo largo y ancho del planeta a través de esas 37 emisoras que lo hacen, que lo emiten en 15 países, en varios continentes, en varias latitudes, hemisferio norte, hemisferio sur, este oeste, por todo el mundo andamos, y por todo el mundo también vamos buscando hermosas músicas, músicas interesantes, músicas emotivas, músicas que nos gustan, que nos parecen maravillosas y que nos encanta compartir con los que escucháis este programa. En este caso vamos a hacer una primera parte del programa bastante centrada en Quebec, ese territorio, ese país, esa parte de Canadá, donde se habla francés, al contrario del resto de, de Canadá, donde se habla inglés y que tiene pues, una personalidad muy particular y, por supuesto, una música muy, muy curiosa que tiene que ver con sus raíces en Francia, también con raíces en las Islas Británicas y que ha desarrollado elementos expresivos como, por ejemplo, ese ritmo marcado con los pies bastante característico de la música de Quebec. El grupo Baga, bon ya le conocemos, este es su último disco, Éganse, Escuchamos la canción del condenado, del cautivo, del preso, la chanson du Força. Pues seguimos con música de Quebec que va a ocupar una parte importante de este mundo fonías. Seguimos con el grupo Levant du Nord, el viento del norte. Un grupo que lleva ya 12 años de trayectoria, llevan 6 discos normales, digamos, un disco en directo, un disco con una orquesta sinfónica. Y este que tenemos entre manos es el sexto, se llama Tétu, es decir, Testarudo. la perte d'une amante ce n'est qu'une bagatelle j'en perds 5 ou 600 moins qui suis jeune encore pour moi la perte d'une amante ce n'est qu'une bagatelle j'en El nuevo y muy reciente disco de Lavand Dino, El Viento del Norte, este grupo de Quebec que está llevando la música de su tierra por todo el mundo en los últimos años. Y con más músicas de Quebec, que también andan bastante andarines por el mundo, nos referimos al grupo que viene a continuación, seguimos. En este caso, se trata de The Transantin. The C'était Charlot, grignon son nom, c'était bon garçon. Si en aucune qui le méprise, par ses bêtises, moins qu'il aime un peu, je l'aurai si je veux. moins qu'il aime un peu, je l'aurai si je veux. Elle dit qu'elle ne veut pas de moins, je sais mais con música quebequesa música de Quebec en estos primeros minutos de la edición de Mundofonías de esas tierras del Norte de América de Canadá que produce pues tan excelente cosecha de grupos desde hace ya tiempo desde los tiempos de los míticos Labotín-Suguián a toda la hornada de buenos y nuevos grupos, aunque algunos ya llevan lustros y bastantes años y que os estamos ofreciendo en esta edición de Mundofonías, por ejemplo. deután Santang es el grupo que escuchamos, tienen tres discos publicados, el último de ellos es este, Summon Este Mundo de Aquí Abajo, que sonaba en una de sus canciones, Méprises de Garçon, que sería algo así como despreciadora de chicos. Pues seguimos con más música de Canadá con el grupo MAS, MAZ, un grupo del que oímos su segundo disco, con el tema Poisson d'Argent, que es un insecto plateado. Hoy vamos al grupo Más desde Canadá, este grupo que mezcla inspiración tradicional con sonidos bastante más contemporáneos y del que escuchamos temas de su nuevo y segundo disco, Chasse Galerie. Y aprovechamos para echar una mirada atrás a lo que fue su anterior trabajo titulado Telescope, Que vamos a oír también este grupo más, llamado así por los, las tres primeras letras del apellido de Marc Masiat, el intérprete de guitarra, banjo, programaciones, percusión con los pies, el que comentábamos antes, etcétera, etcétera. Esta pieza que escuchamos es una velada espacial, veye espacial, son de nuevo más.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 Hemos oído a Ani Jazz con este disco The Fourth Light, La Cuarta Luz, un grupo que mezcla sonidos eh, de la inspiración persa con sonidos electrónicos en una onda que nos puede recordar un poco lo que se hacía hace como unos 15 años mezclando estos sonidos, digamos, étnicos con la música electrónica y contemporánea. El tema concretamente que oímos es Shir Ali Mardan, La Canción del Guerrero. Y de este grupo radicado en California, nos vamos eh, con más inspiración de la música persa, aunque en este caso en una tonalidad bastante diferente. Ya no electrónica, sino recurriendo a los instrumentos eh, tradicionales y al formato completamente acústico y con una voz eh, excelente, de las que están en el primer plano de la música iraní. Es la de Ali Reza Gorbani. Este trabajo que os presentábamos recientemente es su último disco, Eperdument algo así como arrebato, cantos de amor persas. Y atentos, atentas, porque esta pieza tiene mucho arrebato. door bermo te zmelten ay ay Pues ahí teníamos esta pieza extensa realmente también intensa que nos traía Ali Reza Gorbani este cantante iraní es su último proyecto, titulado Eperdiman, Arrebato y bueno, pues nos ofrecía esta pieza, está basada en cantos de amor persas y este era uno de ellos, Vidat, una de esas excelentes producciones del sello francés Accord Croissé Pues seguimos con Ali Reza Jorbani con el disco Ivres, un disco que firmó junto con la cantante tunecina Dorsaf Handani. Es un disco con poemas de Omar Hayam y en el que intervienen algunos músicos pues, muy interesantes de reconocer. Por ejemplo, Sohraf Purnaseri Al-Khebanche, las percusionistas Hussein Sahawi y Kebanche Mirani y la música es compuesta por Ali Hamsari, que también toca el tar y el diván. سلامت میکنه تنها پیامت میکنه اون کودلش رو بدهی جان را غلامت میکنه مستی سلامت میکنه تنها پیامت میکنه اون کودلش رو بدهی دن را قُلامت میکنه اینی اسکر نه En بستی سلامتی میکنه اونم پیام میکنه بستی سلامتی میکنه اونم پیام میکنه اون خود دلش رو بربی جان رو اونامت میکنه اون خود دلش رو بربی جان رو میکنه ای نیز که به هر از راه مشنو سلام oíamos en Yvremant, algo así como embriague dentro de este disco llamado Yvres, que significa más o menos lo mismo, firmado por Ali Reza Ghorbani y Dorsaf Handani Pues sí, teníamos ganas de recuperar este disco que ya tiene unos tres años, una cosa así si no recuerdo mal, es una maravilla auténtica con los músicos que antes comentaba Araceli, con estas dos excelentes voces, venidas respectivamente de Irán y de Túnez la de Ali Reza Ghorbani y Dorsaf Handani la excusa pues ha sido también que ahora mismo estamos poniendo temas, poniendo música de los dos discos últimos de estos dos intérpretes, así que bueno, estaba bien recordarles juntos también. De hecho, vamos a ir ahora con Dorsaf Handani. Su último trabajo está dedicado a dos cantantes, al repertorio de dos cantantes, una de ellas francesa. Bárbara, baga y otra libanesa, la gran dama de la canción libanesa, como es Fairus. Bárbara, Fairus se titula el disco de Dorsaf Handani, su último trabajo, y si no hace mucho escuchábamos una canción de Fairus, hoy nos quedamos con una canción de Bárbara, pero con un toque árabe también. Es el tema titulado «Se matan la esa mañana». Sur les fleurs des jardins, oh, que j'aime l'odeur du foin coupé dans le petit matin. Mon amour pour toi Escuchábamos a esta artista tunecina, Dorsaf Handani, es su disco Bárbara Fairuz, dedicada a esas dos grandes voces, francesa y libanesa, respectivamente. La escuchábamos versioneando a Fairuz hace algunos días, ahora a la intérprete francesa Bárbara en esta pieza. Sué matanla esa mañana. Y nos vamos a ir con otra voz de mujer Kiri Madsen con el cuarteto Voce. Aquí se realiza un curioso experimento indagando en las canciones trovadorescas de temática femenina de mujeres de la Edad Media y trayéndola a una tesitura contemporánea traduciendo las letras al inglés, al francés moderno y ofreciendo pues esta perspectiva nueva un disco titulado Modern Ruin, algo así como Ruina Moderna. Vamos a escuchar a Kiri Christmanson en esta curiosa experiencia con este tema, Pastoral 2 con el cual vamos a despedir también esta edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se emite en estas 37 emisoras a lo largo y ancho del planeta y que os trae las músicas del planeta más interesantes y maravillosas ya sabéis, en nuestra página web mundofonías.com ahí vamos publicando todos los programas y también toda la lista de músicas y de artistas que van sonando en los mismos y nos podéis contactar a través de la página web, a través de nuestro correo electrónico radio arroba mundofonías punto com en facebook en twitter etcétera etcétera os dejamos con kiri Christmanson y el cuarteto boche hasta la próxima edición de mundofonías salud The place. I went walking there today. My here, wounded but glorious. I emerged victorious with a basket of fruit.